ああ、そ r a t e de Cristo Cheers. は quiero hacerte una invitación p o r q u é no cantas así como estamos sentados esta canción tú le dices a d i o s sabes q u é d i o s tú habla con diosa y dios te escucha dios está en todos lados tú dile sabes q u é d i o s Yo no te h e amado como debiera es más nunca te h e hablado quizás es la primera vez o nunca he entregado mi vida a ti para que hagas lo que quieras conmigo que seas el señor de mi vida que tú dirijas con quién me voy a casar qué es lo que quieres que haga pero si tú quieres hacer eso t en esta noche canta con nosotros este pequeño coro pero díselo con todo tu corazón I'm not going to say s qué no cerramos todos nuestros ojos? Quiero invitarte, vamos a cerrar nuestros ojos, sí. Por, por un instante nada más. なもら Jesús, en esta noche venimos delante de ti a pedirte que cambie nuestro corazón. Queremos decirte que cambie nuestro corazón por un corazón que te ame más, por un corazón que realmente te ame. Toma nuestra vida. Tú dile a Dios: Sabes que Dios toma mi vida. もう一度、私は、この人にとっては、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 a 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、r は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 Es la mejor decisión que puedas hacer en tu vida. Nosotros ya nos vamos, pero queremos dejarte esto para ti. Cuando estés en tu cuarto solo, acuérdate de mí. Acuérdate de lo que te estoy diciendo en esta noche. Cuando estés ahí, sientas la soledad. Acuérdate, Dios va a estar ahí para ayudarte. Vamos a cantarlo así por última vez: ¡Quiero! Muchas gracias Muchas gracias.